Especial para marcha. Bueno, hoy a las 12 del mediodía, frente a la Casa de Córdoba, la FESPROSA, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, ATE y la CTA, se van a movilizar eh, junto a los compañeros de la Unión de Trabajadores de la Salud, que han viajado especialmente, su secretario general, Carlos Altamirano, para reclamar eh, al gobierno cordobés que abra el diálogo después de siete semanas de aro, en todo el sistema de salud pública de Córdoba, hay un millón y medio de cordobeses que ven resentida su atención porque el gobierno no abre la negociación y la idea de hoy en esta jornada de lucha nacional es este poner en los medios nacionales y en la, y en la ciudad autónoma eh, este, este conflicto que ya lleva realmente muchísimo tiempo y que necesita una solución, así que... Eh, frente a la Casa de Córdoba, en Callao y Sarmiento, vamos a estar concentrándonos y vamos a hacer un acto con los compañeros tanto de ATCTA como de la UTC de Córdoba. Especial para marcha.